la certeza de una piedra en el aire Radionauta 106.3 apuñalame la herida hacela crecer dentro de mí que tengo sed sed de sangre el cielo entre los durmientes el espacio necesario para que se genere el movimiento y deonauta Tal vez esta noche no es noche. Deben ser debe ser un solo reno o lo otro o cualquier cosa. Qué sé yo. Faltan palabras, falta candor, falta poesía, cuando la sangre llora y llora. ¿Pudiera ser tan feliz esta noche? Si solo me fuera dado palpar las sombras, oír pasos, decir buenas noches a cualquiera que pasease a su perro. Miraría la luna, dijera su extraña la tropezaría con piedras al azar, como se hace. Pero hay algo que rompe la piel, una ciega furia que corre por mis venas. Quiero salir, cancerbero del alma, déjame traspasar tu sonrisa. pudiera ser tan feliz esta noche? Aún quedan en sueños rezagados y tantos libros y tantas luces y mis pocos años. ¿Por qué no? La muerte está lejana, no me mira. Falta tanta vida, señor. ¿Para qué tanta vida? el cielo entre los durmientes el cielo entre los durmientes el espacio necesario para que se genere el movimiento escúchanos los miércoles a las 13 por radio nauta Bueno, bueno, bueno, buenas. Bienvenides todos a un nuevo programa y último del cielo entre los durmientes acá en directo hoy a las 20. Arrancamos. Noche, noche. ¿Qué tal? Ay, mirá, se mete sin que la presente. No le importa nada ya, no le importa nada. ¿Qué dice, licenciada? ¿Cómo le va? Muy bien. Acá en el último día no sabía yo que, que ya nos íbamos. Che. ¿Viste? Eso así. Che va a ser. Es sorpresa. Sorpresa. Sorpresa. Pero no estamos solos. Siempre digo esto y la presento a ella, pero hoy tenemos un invitado de honor. Neis está acá, no, nos acompaña. Voz y bajos de la estupidez humanas Y hoy nos trae su, su material solista y va a estar compartiendo un acústico con, con nosotros. Estamos muy felices de que esté acá. Es la segunda vez que viene porque estuvo reemplazando a la licenciada en su momento, hicimos un programa de literatura y, y fútbol, deporte, le, le metimos, pero ahí vino de, de Elu, hoy es Neis y gracias por venir. Gracias, gracias Juancito, gracias Caro, el cielo entre los durmientes. Sí, estuvimos, estuvimos aquí también comentando algunos cuentos, eh, nada, un hermoso espacio, así que esperemos pasar una noche hermosa. Gracias, gracias por venir. Bueno, estamos bien, estamos bien, contentos, eh, agradecidos con Radio Nauta por el espacio de este año. Eh, hemos tenido uno, uno, unos huecos que, que, que nos bancaron, así que estamos muy un agradecidos. Un fin de año turbulento, pero... Terrible. Pero tenemos un Saumerio prendido. Está eh. Tama del otro lado ahí, <ríe> haciendo magia, como siempre. Gracias, Cami, que también nos acompañó. Cami. Así que nada, yo estoy ansioso por escuchar. ¿Qué nos trae Neis? Bueno, arrancamos nomás. Eh, bueno, primero eso, soy Neis. Eh, mi nombre es Elunei. Eh, soy del sur, de bienmar Río Negro, pero ya hace un tempito que estoy acá en La Plata, ya hace más de 10 años. Y bueno, aprovechamos esta noche, es el cielo entre los durmientes, modo noche, para, para bueno presentar un poquito mi música. Eh, bueno, el primer tema... Se llama Verde Latido y está influenciado por el momento 2018, si no, si no me equivoco, el movimiento de mujeres y, y la lucha por, por el aborto. Y eso me dejó mucho, así que bueno, salió este tema. Dale, vamos a escuchar. Algo que no puedo encontrar Será que viene de otra vida Si aparece por acá Lo soñé Y hace un tiempo Ni siquiera imaginaba Verte ahí donde Las palabras solo dicen nada oh. De vez en cuando las entrañas De vez en cuando las entrañas Crecen círculos oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Buscando el alimento Que sea la protección Perderse en el camino Es la buena opción como encontrarse como encontrarse Y ver desde ahí Y ser desde ahí Crecer desde ahí Vencer desde ahí Y ser desde ahí Y ver desde ahí Crecer desde ahí Convencer desde ahí del latido desborda la tradición los llantos te inundarán te inundará de los cuerpos brotará la decisión de que todo va a caer a tus pies y el ver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 De vez en cuando las entrañas y vez en cuando las entrañas crecen círculos oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. El arte existe para que la realidad no nos destruya. Y el cielo, entre, el cielo los entre los durmientes para encontrar el lenguaje de nuestra fantasía. La creación como un lenguaje. El cielo entre los durmientes. Escánanos los miércoles a las 13 por Radio Nauta. Eh, Nos faltó decir algo, ¿no? Hermoso, hermoso, gracias. Increíble momento, acabamos de, de vivir. ¿Qué opina la licenciada? No lo había escuchado nunca, yo tengo el placer de escucharlo seguido. No cantando, pero sí me escuché el programa que hicieron, cuando yo estaba en Carue, que te pensás que no escuché? Ah, bueno, no, pensé que no. Yo estaba haciendo otro trabajo, pero estaba escuchando con sí. mi mamá, y estuvo re bueno. Eh, y... Nada, ¿y qué queríamos saber hoy? ¿Cuál es la temática del día de hoy que y hoy queremos saber vamos a ahondar la creatividad la creación y el proceso que nos interesa que nosotros eh, como talleristas lo vemos lo hemos trabajado y abordado todo el tiempo y hoy bueno nos, nos interesa exprimirse en ese sentido eh, primero hoy escuchamos un tema en el comienzo que es una de las influencias de de nice eh, que Y nada, queríamos saber eso. ¿Cómo, cómo, qué fue ¿Cuál fue el click que te dijo, bueno, es la música? Bueno, muchas gracias. Eh, como el click, la verdad, eh, fue algo traumático. No sé si algo traumático, pero algo que, que tal vez no fue tan bueno. Yo igual vengo haciendo música, no música, sino tocando la guitarra y metiéndole, nada, esto de, de, de crear y tocar un poquito desde chico, porque mi viejo... Mi viejo también, que seguramente está escuchando, me dijo que iba a escuchar. Le mando un saludo grande si está por ahí. Eh, nada, él siempre tocó la guitarra, cantó, es un cantor. Eh, la verdad que lo admiré mucho, lo admiro mucho. Y tal vez eso haya sido una de las primeras influencias. Pero nada, decía esto de lo traumático tal vez porque em, en nada cierta parte de, de mi vida, creo que en 2013 por acá, que ya estaba en La Plata, tuve unos ataques de pánico. Terminando una de las carreras que, que arranqué, periodo deportivo. Eh, un poco que me, me decía, esto no es lo tuyo, amigo. Eh, sí. ¿viste? era Y bueno, nada fue como, como eso, viste como que el cuerpo diciéndome... Pidiéndote che, otra cosa. Claro, me parece que no es por ya, ahí. No influencia parece, porque en realidad como que por donde ibas te decía que no, pero no sabías bien para dónde, ¿no? Tal cual, era algo una expresión del cuerpo. Y, y eso, queda en uno después ver cómo... Cómo nos hacemos cargo también de eso de lo que expresa el cuerpo y entonces bueno si eh, yo sí sí hacía música y ya tenía algunos temas pero en ese momento fue como que dije bueno esto que estaba estudiando la verdad que no es lo mío no es lo que me gusta me gusta hacer música y, y bueno y como encaré por ahí y de a poquito viste siempre autogestivo ahora tratando de meterle un poquito más eh, más tiempo y verlo como un trabajo real bueno eh, Pero sí, creo que eso fue algo que me marcó bastante y que, y que lo tengo presente como si fue... O sea, no sé si fue traumático, pero sí como lo tengo presente y fue algo que me, que me dio el empujón necesario. El cuerpo me dijo... Dale. Sí, fue, fue como rozar un límite y bueno, de ahí para otro lado. Así es. Y las primeras canciones, como como aparecen? Digamos, el, ese, ese proceso de sentarte y componer una melodía, una letra... ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas a ese proceso? En principio, un trabajo bastante solitario, bastante de soledad. Eh, encontrarme, bueno, de adolescente, encontrarme en mi habitación, encerrarme en mi habitación y, y tocar, y tocar, y tocar. Bueno, en ese momento tocaba temas de rock nacional, algunos covers y eso. Y después cuando empecé a componer también, desde, desde ese lugar, un poco desde, desde la soledad, en, en la habitación, Y sacando lo que me pasaba en ese momento, siempre siempre compongo desde lo que me sucede, desde lo que siento, trato de ser bastante sincero en ese sentido. Eh, pero también tengo una formación en comunicación, yo vine a estudiar acá a La Plata de Comunicación, estoy tratando de terminarla. Y bueno, también tengo esa manija de de ver de crear y, y, y rehacer, hacer y rehacer, hacer y rehacer, hasta encontrarle el punto y de la comunicación también de ver hacia qué público está eh, enfocado, con qué palabras, tengo un poco esa manija también. Entonces todo como una búsqueda de, desde, por un lado de lo que sale o de lo que me surge, pero por otro lado también desde ese enrosque de, de buscarle la vuelta. Sí, y bueno, con eso queda claro que tus letras las, las debes trabajar, releer y reescribir seguramente. Y acá lo hemos abordado eso y lo hemos abordado en el taller, eh, más que nada en lo que es poesía, que es lo más similar a una letra de música, aunque hay muchas letras que te cuentan historias. Eh, nada, es muy amplio el concepto, pero nosotros con Caro lo, lo hemos abordado más de una vez, esto de el yo poético... Y esa emoción que te impulsa a escribir, que se vomita y está bien, pero después también hay un trabajo de la palabra, un trabajo del sonido, de la fonética, de poner, de sacar, de probar, de que a veces no es azul y la palabra es azulado, que a veces no es verde y es verduzco. Sí, eh, nosotros lo trabajamos por ahí un poco más en el taller, como qué palabras tiene mi cuerpo. Me acuerdo en un principio cuando empezamos... sí. Había una una actividad que usábamos que era como qué palabras tiene mi cuerpo, de qué, de qué palabras vengo, qué palabras me suenan, son palabras completamente tuyas y vos hablabas del cuerpo en un momento como tu cuerpo hablaba sí. y tu cuerpo en un principio te decía cosas que te llevaban a otro lado, quizás en un principio un sabor malo, como bueno, un ataque de ansiedad, algo que te que te hace sentir mal en su momento, pero eso es lo que te llevó a escuchar qué palabras tenías y quizás eso es lo que está plasmado en tu música. ¿Y qué más relacionado con la comunicación que eso? O sea, es, es prácticamente el mismo camino. La comunicación y la música es refusionable. Ahora, no sé un poco sí, el periodismo sí, sí. deportivo donde lo metería, pero sí eh, es prácticamente un camino que lo podés llevar a la par. Sí, es sí, encontrarlo tal cual. un poco cómodo, pero también eso es el proceso. Es la idea, es la idea. Y, y sí, creo que en lo poético también se junta esto de de decir y no decir, o qué decir, de, de qué manera. Me gusta también jugar con lo no dicho, eh, y eso creo que tiene que ver con, con la poesía. Y, y bueno, y, y después también eso, de darle el formato de canción, porque son canciones, en fin, son canciones, eh, que tienen una estructura, que tienen una estrofa, que tienen un estribillo. Entonces, bueno, ya desde ese lugar también tiene algo de... de de formateado de darle un, un lugar a, a cada cosa que, que va o que no sé si no rompe la poesía pero sí se establece en otro lugar y nada me parece interesante también todo, todo ese juego así que es un poco esa la búsqueda hay hay otra instancia en la canción no hay hay, hay claro. otro manejo tiene que tener otro golpe que una poesía porque generalmente se lo compara mucho y ac acá vos me está diciendo que no que es diferente Sí, sí, pueden que sean dos momentos distintos de la misma poesía, yo creo que sigue siendo poesía sí. y, y creo que la poesía es el lugar, el lugar en el que podemos encontrar refugio y, y, y esto de lo que yo reci decía recién, ser desde ahí, eh, creo que ese es el lugar, la poesía, pero después en la canción la me encontré también como un lindo lugar Y, y también de escuchar, yo me la paso escuchando música. O sea eh, Si bien estudié en algún momento algo, soy más de, de, de la escucha y escuchar, escuchar y buscar este artista y otra cosa nueva y siempre con cositas nuevas. Y eso también te va adentrando en, en, en el mundo que hay hoy. Y hacia dónde va la canción, qué sonidos, qué texturas, qué rítmicas. Entonces, bueno, la poesía también después se va hacia otro lugar Y, y bueno, nada, se convierte un poquito en la ¿En música. ¿En algún momento escribiste solo por escribir o siempre con el objetivo de que eso sea música? No, sí, sí, sí, sí, tengo cuadernillos y, cuadernillos y, y tabletitas también. Eh, sí, sí, en algún momento fue de sacar cosas que creo que les debe pasar a ustedes también o les ha pasado... Eh, sí, un ejercicio de expulsión sí, sí Y sí. nosotros le llamamos el vómito a esa el parte vómito. Como lo que Tal sale cual. en principio Y bueno, después elegís qué rumbo por ahí eh, Según el formato Que le puedas ir dando Pero en un principio para vos eso Que fue un vómito, después fue poesía Después fue música O directamente música eh, Es raro porque También creo que a los 6-7 años Ya había escrito algunos, algunas canciones En formato canción Eh, y creo que mi abuela las tiene guardadas las canciones y nada, a veces me acuerdo de eso y, y está bueno como un niñe también de lo que escucha, de lo que agarra tal vez de escuchar a mi viejo como que agarré eso y lo, lo, lo establecí en un formato sin saber que era una canción pero después sí, eh, mucho tiempo de, del vómito de escribir, de lo que me pasaba de lo que sentía y cosas que quedan, capaz que después no las vuelvo a releer, otras sí Y tomo cositas que después las convierto en canción. Y nunca nunca exploré la poesía en sí como el estudio de la poesía o el ejercicio de la poesía, sino esto, más más desde el vómito. ¿sí? Pero el, el proceso, ahora que te escucho, es bastante similar porque yo cuando escribo poesía es el vómito es esa, esa emoción violenta que te impulsa a, a escribir que perdura. Pero que después hay un ejercicio arriba, que es un ejercicio totalmente literario, esto de elegir las palabras, la estrofa, en el caso de la canción el estribillo, si es que tiene estribillo, un puente. Eh, en A mí me pasa que yo después me obsesiono con ese texto y, y lo trabajo y pongo palabra y saco y pruebo cómo suena y pruebo el golpe de la palabra que se fue y el golpe de la que entra y todo ese ejercicio pero siempre puedo reconocer esa emoción que me llevó a escribirla, que es el, el yo poético, el llamado yo poético de la poesía. ¿Vos lo reconocés en tus letras? Sí, sí, sí, me parece hermoso eso. Creo que es... Eh, sí, es el lugar de partida. Después me parece que se, se cambia siempre. Creo que es, es algo como que se va reinventando constantemente. Eh, y, y me gusta eso. Me gusta como estar suelto a, a lo que vaya sucediendo o a que eso... Que, Que surgió en ese momento... Pueda transformarse. Claro, hoy en día signifique otra cosa. O que la gente misma que escucha le, le parezca otra cosa. Eso me parece que está buenísimo. Y, y sí, esto que vos decís en algún momento de esa obsesión de decir... Esto sí, esto no... Bueno, nada, de tener 20.000 audios grabados y cositas ahí que quedan... ¿Y en, en algún momento la canción te dice basta? Decir, ya está, loco. Sí, sí, sí. Sí, <risa> sí muchas veces. Y ahí queda. Sí, sí. Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, nada también está el, el momento o el lugar para, para cosas nuevas. Así que nada, creo que el arte también te da esa posibilidad como de, de seguir jugando y seguir explorándonos. Licenciada, yo quiero escuchar otra canción. No sé usted qué dice. Yo estoy. Bueno. Eh, Esta se llama Para irme lejos. Y voy a aprovechar este momentito. Es un tema que que tiene que ver tal vez con, con los paisajes del sur, de donde vengo, y, y también para recordar y hacer presente la situación que, que se está viviendo con, y expresar nuestra solidaridad con, con todo el pueblo chubutense que está súper movilizado en este momento, diciendo no a la mina después de, de este revés y estas maniobras y jugadas entre las corporaciones y el gobierno para instalar la zonificación minera. Así que bueno, desde este humilde espacio, eh, la solidaridad y, y recordar también con este tema que se llama Parirme Lejos, un poco eso, de dónde vengo. Acompañamos, acompañamos desde El Cielo Entre los Durmientes, Radio Nauta, desde Olga, a, a lo que dijiste. Me pertenezko Atras quedo El cuerpo Vino a buscarme El viento Llevo mi alma Hacia el sol No hay suerte Ni presagio Todo es instante Y nada verdad con el tiempo va convirtiéndose en canción y mira el lugar donde duermen andan entre el sueño y el alba El cielo entre los durmientes El cielo entre los durmientes El espacio necesario para que se genere el movimiento Miércoles a las 13 por Radio Nauta Increíble, increíble verlo a cambio, es espectacular. Yo tengo la suerte de escucharlo seguido. El martes pasado en Casa Unclan eh Elu tocó con fue el primer el primer concierto que metieron, ¿no? La presentación de la estupidez humana con un invitado de lujo. Fui, me recitió fue un, una poesía, me oliló. <risa> Haciéndolo tuyo. Haciéndolo <risa> mío. Sí. Eh, pero fue un show increíble. tuvo Lula Limón también. Eh, hermoso, hermoso, hermoso Todo bien autogestivo y a pulmón Así que es, es increíble Y tuve la suerte de ir a los ensayos de la estupidez humana Y le mando un saludo a los pibes Que fueron muy generosos y sonaron increíble Pero yo ahora me quiero meter un toque En terreno desconocido, licenciada Ustedes despertan eso Porque ustedes licencian casi todo En terreno desconocido A ver, ah. vamos, dale vos Vamos Esos sonidos que hace con una boca. Ahí me vuelan la capocha, bol. no puedo creer que lo haga con una boca. Ah, es un sonido gutural y justo con nada que ustedes me me invitan esto de la de la influencia y que y pusimos un tema del shaman, shaman Herrera. Sí. Eh, es un artista de Comodoro y lo saqué un poco de ahí, también lo traje por eso. Eh, después búsquenlo, les va a volar la peluca. Eh, sí, él él hace también ese ese sonido gutural. ...que en algún momento lo rastree un poco el origen y puede ser y puede que venga desde algún pueblo originario de no sé si Australia o de algún lugar que hacían eso como una, en una especie de ritual y nada consiste como que en buscar un sonido desde, desde, desde la garganta poner un, la lengua en cierto lugar del paladar para que, para que se generen esos armónicos que vienen detrás de, de, de ese sonido más grave, Se generan unos armónicos. Y, y bueno, es eso. Pero es una búsqueda. Ah, es increíble. Hay una obsesión por el sonido. Como el, a la hora de escribir hay una obsesión por la palabra. Y, y también por el sonido de las palabras. Digo, en la música hay una obsesión por el sonido. Sí. Sí, sí, sí. Sí, eso. Lo, lo, lo transito como búsquedas y como desafíos. Me gustan mucho los desafíos y, y eso está buenísimo. Y... Y me encanta también poder tener estos espacios, eh, compartir. Creo que el compartir también es un desafío, compartir con, con gente que hace otras cosas o que o que tiene eh, otros lugares de, de donde viene también eso de, de la creación. Creo que eso me, me gusta muchísimo. Sí, eh, bueno, nosotros apuntamos bastante con el programa de eso. Tuvimos un programa donde vino Sofi, que hablamos de... Ella escribía cartas a Celeste, que Celeste... Es entre comillas, no existía, pero era... Físicamente. Físicamente no existía, pero ella le escribía cartas y armó toda una historia increíble. Hicimos un programa especial acá con ella y fue todo un viaje esto, ¿no? de También de meterte en un terreno desconocido, de alguien que le escribe carta a una persona que supuestamente no existe. Y era fue fue un viaje literario increíble, pero hay una búsqueda ahí. Eh, hay una, un... Yo creo que también... Eh, eso que, que, que vos buscás y que intentás es desconstruir desconstruir también en cierto modo el sonido El habitual, el que el oído de todos nosotros está acostumbrado no Es romper con algo no tradicional y algo nuevo que, que está bueno Que también la literatura existe y Sí, sí, puede ser Tengo también mucha relación con el viento, viste, del sur sí. No te queda otra, lo tenés sí. ahí eh, Entonces bueno, eso también te, te trae Nada, creo que los paisajes te, te brindan eso, el sonido, cosas, imaginarios. Eh, bueno, y eso, nada, déjenme también por ahí comentarles que tengo un EP, si lo, lo, lo pueden escuchar en Spotify, se llama Soltar, que son es un EP de tres temas, que están justo hay dos de, de los que hice recién, son son dos de, de, de este EP. Y, y bueno, nada, está ahí en Spotify para escucharlo, también fue un momento... Importante para mí, vender el lavarropas. Ahora ¿No? ahora, la hago, ahora la hago a mano. Ahora la a mano pero y llevo a la, a la RAP, que me sale un buen presupuesto. Pero bueno, nada, en ese momento fue como necesitaba hacerlo. Y vendí el lavarropas, junté un billete le pagué a a, una, a unos amigos productores. Y encaramos de ese proyecto, así que bueno, lo pueden escuchar ahí en Spotify. ¿Cómo llevas la autogestión al palo? Eh, me encanta, me encanta. Creo que es, es un lugar hermoso. Eh, hoy en día creo que he avanzado o, o he pasado por para otras etapas o procesos. Eh, hoy en día veo al arte como, o intento verlo, o por lo menos lo que yo hago, como, como un trabajo. Lo quiero hacer cada vez más profesional, lo necesito también con la situación en la que vivimos, ¿no? En la situación económica. Bueno, con Juancito somos compañeros de laburo o por lo menos sí. lo éramos hasta, <risa> hasta hace poco. <risa> hasta hace unos días porque bueno, yo renuncié y él está en, en ese proceso también. Pero eso, ¿viste? de, de no querer laburar para otra gente. Nosotros laburamos en una cervecería y y nada, ya estamos bastante hartos entonces bueno esto de ver un poco el arte y la música como como un trabajo como algo que se pueda hacer profesional y que y que tiene sus cosas que y que la autogestión no es ah sí bueno vamos a hacer todo así que que surja que fluya no es organización es organización y planificación también vengo con esa manija de la comunicación no planificar gestionar Y, y bueno, y, y la organización. Entonces creo que lo veo desde ahí. Yo tengo una pregunta. Sí, diga. Que hablábamos un poco hoy de la no influencia que tuviste en un principio. Hoy, ¿qué influencias tenés? ¿Qué, qué te hace escribir hoy? ¿Qué te hace hacer esos poemas cantados? ¿O uh -huh. eso, ese vómito inicial? Eh, tengo una gran influencia que son mis hermanas. Que les mando un saludo enorme, un beso que nos acompañaron el otro y el martes, sí. y siempre están, siempre estamos en realidad, porque ellas también son son artistas. Eh, una de ellas, la más chica, es actriz, y la más grande es eh, profesora de expresión corporal, pero bueno, también nacen de todo un poco. Eh, creo que una gran influencia son ellas, eh, mi vieja, mi viejo, y, y después un poco más afuera de eso, hoy en día mis influencias son lo nuevo, como lo las nuevas generaciones. Como me estoy fijando mucho en eso y me gusta que hay nuevas generaciones que ya vienen sin prejuicios, ¿viste? Nosotros, yo que soy un poco más grande, eh, siento que muchas cosas me he limitado por un fucking prejuicio. Y hoy en día veo a las nuevas generaciones que hacen cosas y crean y crean todo el tiempo, todo el tiempo. Y creo que está buenísimo. Y es por ahí, me parece, lo que estoy viendo. a mí A mí me pasa en la literatura, yo leo mucho contemporáneo. Y más autoras argentinas contemporáneas que son increíbles. Y me pasa que quiero... Siento que ahí estoy hablando el idioma que se habla ahora. No me interesa ir a leer el Martín Fierro, si puedo leer Las aventuras de la China Iron de Gabriela mm. Cabezón Cámara, que es una reescritura mucho más... Eh, que me llega mucho más, porque es más, más actual, es en claro. mi lengua. Eh, a, a mí me pasa todo el tiempo esto de... Bueno, yo quiero escribir, quiero publicar libros, Bueno, tengo que saber qué, qué, qué se, de qué se está hablando, qué, qué es lo importante, estar en el idioma, estar ahí, cerquita, eh, me parece que y que va por ese lado también. Sí, y de lo musical, eso, como nombres, ponele, eh, hoy en día estoy escuchando trap, ponele, estoy, eh, estoy escuchando eh, lo, o sea, lo que es el rock ahora nuevo, que, que tiene un poco de pop también, o sea, el pop también me meto por ahí como buscar sonidos, esto de los productores hoy en día también está mucho el protagonismo del productor y me parece que está buenísimo. Eh, entonces también como buscar productores y desde el productor encontrar sonidos, capaz que es el mismo productor que maneja muchos artistas sí. y después empezás a identificar y decir, ah, con razón se está sonando esto un poco en la escena. Es que eso eso es clave. A ver, el boom literario que que fue tan famoso en, la, en toda Latinoamérica, que fue Cortázar, Fuente, Vargas Llosa y García Márquez, fue una movida de una productora, ¿no? Eh, que, que que supo ver que se iba a instalar, fue por el realismo mágico, el sonido era el realismo mágico y hizo un, una movida publicitaria increíble, pero con mucho laburo detrás y ta, y talento de estos de estos cuatro y fueron muchos más, ¿no? Pero hay, hay una, una importancia muy grande. A mí me pasa también, yo ahora estoy trabajando con Seba Pandolfelli, Seba Pandolfelli publicó muchos libros, es un muy buen escritor, fue la mano derecha de la ISECA, y a mí me sirve. Primero en lo literario, en mostrarle un texto y que me diga esto sí, esto no, fíjate acá, fíjate, el rol de, de, de un editor, si se quiere, es claro. reimportante, porque tiene un ojo... Hay un ojo exterior un otro se sí. viste que, que es diferente al tuyo y que sabe lo que tenés sabe lo que no y, y se va y ahora que estamos intentando publicar un librito nuevo también autogestivo con editorial e remándola, remandola eh, a mí me recibe tener un, un tipo que me ayude así uh -huh. eh, y creo que es el rol del productor ahí y, y también pensaba lo que en lo que hablamos antes que esto de perdón, me fui re atrás, ¿eh? pero me había quedado tecleando de lo no dicho, no eh, lo de esconder en la literatura es un terrible debate histórico, eh, porque siempre existió la estructura, que es la estructura de los best seller de los libros que se recontravenden, que te explican todo. claro Y después apareció otra rama de la literatura, que se vende mucho menos, pero que es mucho más interesante, que es esto? Eh, es un iceberg. Ajá. Eh, uh -huh. Lo, lo verdadero, la historia fuerte, lo pesado, eh, no se ve. Está escondido. ¿Cómo te llevas con, no, con lo no dicho? ¿Qué trucos tenés para lo no dicho? Sí, me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo eh, darle ese lugar, a, a, por ejemplo, al, al lector o lectora o al oyente, que pueda interpretar y reinterpretar lo que lo que uno crea. Eh, hoy en día estoy en un proceso, tal vez... Eh, de esto de escuchar lo nuevo y de hacer y de hacer cosas pensando en un público. Como que me encuentro bastante en ese sentido hoy. Como si yo quiero presentarle esto al público platense, por ejemplo, yo tengo que pensar en estas cosas. No va a ser lo mismo presentárselo al público del sur o, o o donde sea o a Buenos Aires, que estamos acá a pocos kilómetros, pero a la vez es otro mundo, otra escena hoy me encuentro en ese en ese lugar como jugar con lo no dicho o con lo dicho pero pensando en ese público con esto de, de que traía de, de pensarlo como un trabajo ¿no? de sí, decir sí. que yo pueda vivir de eso que, que sí, me puedan sí. pagar por lo que hago sí. porque si no tal vez hago cosas que, que a mí me surgen y después la gente la verdad que es sí, un sí, sí, hoy paso. en día ya está en otra entonces eh, hoy, hoy estoy en ese proceso Sí Bueno, está bueno, es estratégico Lo que vos decías hoy ¿no? Esto sí. de, de armar El circuito para eh, Me parece que, que es un trabajo y, y lo hemos hablado con él eh, de, de que La otra vez estábamos en casa Ahí, estábamos tomando una birrita, comiendo algo y, y hablábamos esto De que para mí La literatura y el hecho de escribir O ser músico O, o pintar, es un oficio sí. Es un oficio Es un oficio como cualquier otro. Y como cualquier otro oficio que vos te quieras dedicar y ganarte la vida con eso, lleva un trabajo atrás, una entrega, un interés. Un poco de eso se trata este lugar donde estamos también. Un poco de valorar el trabajo de las personas. Nos pasa muy seguido acá que hacemos eventos y la gente le cuesta pagar una entrada porque es el Olga Vázquez, queremos pasar, no era que eran inclusivos. Sí, pero es todo esto es autogestivo. Si vos no haces un una inversión, no hay intercambio y las cosas no pasan sin plata. Uh -huh. Es una realidad. Entonces, ¿por qué no pagarías para ver un artista pero sí pagás por una birra a 500 pesos? O de birra a mil cosas. O sea, apoyá a la persona que, que estás queriendo ver, que estás queriendo conocer y ponete un poco en el lugar de que esa persona eh, invierte tiempo, que es un capital re y aparte necesita plata para que eso pase. Y un poco de eso se trata este espacio, como personas bancando a personas, sí, sí, sí. que les gusta vivir quizás de algo que no está tan oficializado como ser abogada de ser otras profesiones, sí, tal pero cual. bueno, es un camino, yo creo que va a eso, pero acá estamos en esa, bancando a personas que viven de lo que realmente sienten y no está profesionalizado o bancado como naturalmente. Sí, sí, tal cual, cuesta, cuesta, cuesta eh, esto de Hay, inclusive hay muchos artistas que se ponen en el lugar de Bueno, no, no le cobro no Y es difícil Sí, porque también estás perdiendo o le estás Estás desprestigiando Estás contribuyendo a que eso no pase claro. Si seguimos de, eh, dejando sí. de pagarnos Entre nosotros para ver lo que cada uno hace Entonces en realidad no nos estamos bancando sí. Porque no va a crecer, no va a cambiar la cuestión Si seguimos en esa Así de es. que no necesitamos Pagarnos claro no Para mí el arte tiene un valor Y el arte es trabajo El arte y la cultura son trabajo, por más que, que los gobiernos no lo vean de tal de esa manera o, o desde la gestión política a veces no se vea desde ese lado, eh, creo que es eso. El arte es trabajo y, y hay que darle valor, y un valor se le da desde la responsabilidad que uno le mete. Cómo se organiza eh, esto de los eventos, cómo se gestiona, gestiona un evento... ¿Con cuántas personas se cuenta? No puede una persona hacer 20.000 cosas. Hay que cumplir distintas funciones. Bueno, nada, eso creo que también es, es un aprendizaje. Son procesos, son varias etapas que se van pasando. Eh, y bueno, claro, tengo muchas ganas de también de, de, de adentrarme en lo tuyo. No sé si también vos creás, escribís. Y acá, eh, el que me ha metido en este mundillo es Juan. Eh, hace cuanto un año y pico que, que arrancamos con... Con el tema de manija, en realidad. De juntarnos. Yo estudio psicología, en realidad. Y también hice terapia Y trabajo un poco de eso. Y con Juan empezamos a hacer una fusión de todo. De escritura, lectura. Y eh, la idea principal siempre fue el compartir y el sacar del cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que hacemos. Eh, intentamos que la gente un poco saque del cuerpo todo lo que hay. Y es lo que hacemos. Y ahí fue mi proceso también. Como aprendiendo a empezó esas curiosidades de psicología y después del arte terapia eh focalizado en la escritura, como cómo sacar desde la palabra no dicha, porque existen esas dos cuestiones, ¿no? Como el decir y el escribir, que es tan válido, pero también no tan reconocido ni tan valorado, pero de otra forma. Entonces, en ese camino aprendí mucho y es lo que hago. Muchas veces acá en el programa lo que leí hoy es de Alejandra Pizarnik pero muchas veces era algo escrito por mí. Vómitos formados, trabajados y esto que decías vos de escribir algo y después releerlo y sacar algo todos mis escritos de acá de este año fueron cosas que yo escribí, que me pasaban a mí, pero que antes de venir a la radio los acomodaba. O sea, ah, bueno, para escribí acá, escribí acá esto es y siempre este programa fue pensado como una pregunta, no respuestas. Siempre quisimos como abrir preguntas Y esto de lo no dicho, no es no escondido, pero lo que está por detrás. Como bueno, acá venimos con preguntas y cosas. Y, y la respuesta está también un poco del otro lado. Como lo que cada uno quiera tener bueno. en su cabeza. Siempre nos no fuimos con una pregunta abierta. Y los textos que, que escribió Caro a lo largo del año son muy buenos. Yo siempre le jodo de, de que hay que hacer una compilación y hay que tenerlo ahí a mano. Porque son son textos muy que valen, valen mucho porque iban... De la mano de, de las preguntas que disparamos Y siempre viste como que te dejaban tecleando Dejaban algo abierto ahí Y bueno, eh, me parece que, que, que está está muy bien eh, ¿Qué se te viene ahora por delante? ¿Qué tenés pensado? ¿Tenés alguna fecha? ¿Estás laburando? ¿Estás grabando? Sí, sí, sí, estoy grabando con, con un amigo en, en Ramos Mejía eh, Un nuevo EP de tres temas también Y, y ahora, bueno, estoy tratando de planificar un, algunos, algunos conciertos para, para el verano, en enero. Lindo. Eh, así que, bueno, sí, nada, meterle un poco a eso y sí, tratar de, de meterle lo, lo más que pueda. Y un video, también estoy por filmar, o sea que, bueno, todo el bille que pude <risa> ahorrar. A full Eh invirtiéndolo en eso. Ahí, laburando con tus hermanas en el video. Sí, sí, con otra gente también. Eh, bueno, un amigo que hace producción audiovisual, con Lula Limón, que es una artista plástica también muy reconocida acá. Eh, con Lu, una amiga también conocimos ahí en la cervecería, que también hace sí. artes plásticas. Bueno, eso, la confluencia también de las artes creo que está, está re piola. Nos vamos a ir. Vamos, vamos a armar algo copado para irnos. Sí. Eh. Agradecemos, caro, porque el último programa Licenciada, ha sido un placer ¿eh? Ha sido un placer ¿Volvemos? Uno nunca sabe, pero por qué no Vamos, ojalá, ojalá que sí eh, Nada, agradecer a todos Los lo que nos acompañaron Este año a Radio Mandioca Que siempre es mi, es mi casa eh, De ahí salí Y ahí espero volver eh, A Hernán Villoria Por ser generoso, a Radio Nauta Por la paciencia, por el empuje Por todo, y por confiarnos un espacio a nosotros que no habíamos hecho radio nunca eh, estamos muy agradecidos no es cierto salió muy bien estuvo Para... bien <risa> nada este este programa empezó también como una pregunta más allá de que el objetivo era pregunta también nació como una pregunta como fue una idea inicial que un poco se sostuvo pero fue mutando un poquito el, el corazón siempre estuvo que era esto de compartir y crear y creo que salió bien Compañero. Gracias, amiga. A vos, amiga. Bueno, agradecemos. Felicitaciones. Neis, gracias, amigos por venir. Es increíble escucharte y bueno, te vamos a seguir molestando todo el tiempo así que Lo nada. podemos agregar no acá no lo Yo lo veo muy yo, yo Como tercer digo, yo, participante yo, yo, yo lo quiero llevar a mi casa y sentarlo en un rincón Y que cuando pase que, que me toque Sin me explotación encante. pero invitado siempre A Tama muchas gracias A Cami que nos acompañó mucho A Juan que nos hizo muchos laburos sí. eh, Nos veremos, nos veremos pronto Nos leeremos pronto no vamos a, nos, nos vamos a ir así amigo mira uh -huh. yo voy a, Vamos a rememorar el martes Dale. Yo voy a leer un, una, un poema Mío que se llama Mis Siete Perros Muertos, siempre, ¿no? Tirando flores, chabón. Autobobo eh, siempre, chabón. Sí, no. no. eh, termino el poema y nos vamos con tu canción. Bueno, dale. Gracias por venir. A ustedes, muchísimas gracias. gracias. Felicitaciones por este uh -huh. año del de cielo entre los durmientes. Y a por más. Dale, gracias, amigo. Mis Siete Perros Muertos, mi memoria aguada, varada en la huella, estar vivo, la terrible sensación de estar vivo. En el rincón, en ese único rincón donde lloran las brujas quemadas, también llora el huachín, músico de nadie, olvidado por todos. La putita del barrio también llora en el rincón de las brujas quemadas. Y ahí paso yo, tan ingenuo que me aborrezco, tan frío, tan hiriente, tan dueño de mí, tan ciego de ojos lunares, tan vivo, como mis siete perros muertos, tan ceniza de bruja, tan huachín, muerto, tan bala perdida, tan bala, tan putita de barrio, tan caballo de feria, tan beso olvidado, ¿dónde está el rincón? Quiero mi rincón, donde sentarme, a morir, o a vivir, de una buena vez. playa no me importa si hace frío o calor Quiero pasarme toda la noche junto a vos Amándonos, besándonos eh, uh, Fumando de esa hierba tan rica uh, Imaginándonos como animales bestiales Que ya no hay vuelta atrás Vamo a sacarnos los males entre la luna y el mar Entre la luna y el mar Entre tu cuerpo y el mío Tengo un trago en mi mano y me deshiza el oído Te volaste con las estrellas ah, No, no esperábamos versión tan bella hey. Dejo mi de lado Creo que estoy bien flechado Podia robarme algún banco Pa' llevarte a donde nunca he estado Desde el Pacífico al Atlántico Voy a llevarte pa'l sur Modo romántico Vamos a la playa No me importa Si hace frío o calor Quiero pasarme toda la noche Junto a vos Amándonos Besándonos Eh, oh maileante, pero ando con humo elegante Ten un jardincito pa regarte lo que plante No me sale la de hacerme el corajudo Si es que no saludo pues que estemos a loco que antes Nos ponemos bien bonitos pa la foto Salimos de ojos cerraditos, ya estamos rotos Y si no, te gusta lo que ves baby yeah now let the ego go and go to three ponte relax get on my fly don't be afraid to be high, lose your mind if you want rhythm prendete uno damon plan moreita dalla sei uno hey ponte relax get on my fly Don't be afraid to be high, lose your mind If you want ritmo, hey, préndete uno Tomo plan mojitote en el desayuno Vamo a la playa, no me importa si hace frío o calor Quiero pasarme toda la noche junto a vos Ahumándonos, besándonos, hey, uh Ah ah ah ah ah ah